Libro del profeta Oseas, capítulo 6 Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, e f r a í n q u é haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia s i q u e m Así cometieron abominaciones. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó e f r a í n y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una c i e g a cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo.